Yo no soy ni sol, ni astro, ni soy nada, ni lo uno ni lo otro. En el mejor de los casos, tenue luz eclipsada. Interludio de nosotros, paz profunda. Yo no soy ni estrella de mar ni caracola, ni la una ni la otra. En el mejor de los casos, soy el paso de la ola, coronada por la espuma, elevada al aire, entregada. Ni tu Dios, ni tus oficios, ni lo uno ni lo otro. En el mejor de los casos, el justo instante en que el culto a tu cuerpo y el altar de tu rostro sustituyen todo aquello por decreto de nosotros. Ni una cosa, ni la otra, ni lo uno, ni lo otro. Sólo el magnífico absilente de tu mirada en la mía y de la mía en la tuya. De dogmas desprovistos y al fin inalcanzables. just